Hola a todos, soy Itani, fan duver y cosplayer. Los invito a seguir mis redes sociales, que en Facebook y Twitter me encuentran como Dubcos y en Instagram como ItaniGDE. Quiero saludar y felicitar a Luchito Sama por los tres años de su programa Opening Song, que siga cumpliendo muchos años más y disfruten de su loco show todos los viernes por la noche. ¡Saludos desde México! ¡Bye!